El día martes la semana pasada emite el decreto supremo 4272. Dice el decreto para la reactivación del empleo. Hermanas y hermanos, escúcheme bien. 100 millones de bolivianos para empleo. Para créditos dirigidos a la micro pequeña empresa, a cooperativas mineras, a la minería chica. 120 millones de bolivianos. Para el sector privado, privado, por una parte, 12.000 millones de bolivianos. Fondo de garantía, 1.100 millones de bolivianos. era Para vivienda, vivienda, 5.000 millones de bolivianos que maneja la banca privada. Total, para el sector privado, 18.100 millones de bolivianos. Sí, sí. Y para el Estado, el Estado, para empresas públicas, 0.000 de pesos está orientada a la privatización exacto en artículo no me acuerdo exactamente dice no no habría inversión para el sector estatal y concesiones con el sector privado que el sector privado se va a hacer cargo de la administración de las empresas públicas, privatización incluido los servicios básicos, se privatiza nuevamente, agua Luz y telecomunicación Está en decreto Lo peor es Mira, artículo 84 Plan de factibilidad De corto plazo Párrafo 1 Las empresas públicas Significa todas las empresas Todos, todos Cuyo patrimonio pertenece en un 100% A nivel central del Estado Deben presentar Un plan de factibilidad A corto plazo que exponga información suficiente para determinar la asociabilidad de la empresa pública. Nos saltaremos al artículo tercero del, mismo, perdón, tercero del mismo artículo. El plan de factibilidad de corto plazo deberá evitar considerar como supuestos la, la erogación de nuevos recursos por parte del Estado. Es decir, cero de presupuesto para empresas públicas.